cero. Ah, hola, hola, hola. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. Tardes y lluviosas noches. <risa> Estamos en el programa número 29, chicos. Septiembre 22 del 2020. Hola, hola. Ya está Marianita conectada. Um, gracias, chicos, por estar aquí, por prestarnos sus oídos un... Un día más. Lluvioso, un martes lluvioso de septiembre. Estamos aquí en la rueda cartonera, donde actualmente se localiza la radio. Oh. Y se vino una lluvia tremenda en cuanto alcanzamos a bajarnos de la moto ya con algunas megagotas cayendo. Pero dimos un paso a la librería y se soltó. Está cayendo muchísima agua, cayó muchísimo granizo. Pero bueno, aquí estamos, contentos de estar aquí. Aguantando vara aguantando, estamos esperando al invitado que no sabemos si va a llegar con el auto abollado o si va a llegar empapado si va a llegar nadando, pero aquí le estamos And esperando el snorkel. ay sí no sé, lo bueno es que Francisco sabe nadar si sí, recuerdan verdad que Francisco fue nuestro invitado la semana pasada, ciudades caminantes de parking day, y dijimos que hoy volvía y aceptó para que nos platique qué hicieron en parking day, la y, crónica del evento y varias cosas más Ok, pues vamos a ir saludando a nuestros patrocinadores, alimentos veganos Isis, George, seguramente ya estás instalado, así como, pero instalado. como siempre con la lluvia, vayan a comer chicos, ya que pasa esta lluvia, un hot dog, una hamburguesa, todo veganito, súper rico, vayan, vayan, saludamos a Granola Gourmet, que el día de hoy hicimos muchísima galleta de almendra, Y almendra de cacahuate. Y, cacahuate. y dejamos ahí unas llaves color listas para, para hornearse el día de mañana. Saludamos, obvio, a la rueda cartonera, que es aquí donde estamos, al señor Sergio fong que es la cabeza maestra de todo esto, que no sé dónde anda, pero hoy no está con nosotros aquí, ¿verdad? Ha, ha de estar aquí a un lado, en, la, en el jardín de las orquídeas susurrantes, Y sí. con Guillermo Rodríguez. sí. Um, saludos también a frutas y verduras finas y selectas del buen Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. El mercado, en el mercado de Abastos, número 21 calle 10. Saludos allá, recuerden que tienen entrega a domicilio chicos, que si ya no pueden salir o no quieren salir por su fruta, verdura, cremería, cereales, ellos se los llevan hasta su casa. Y por último saludamos a primero Café y luego Existo. Su cafetería de barrio, si quieren tomar un rico café... En Primero Café, yo por el sur de la ciudad, en López de Legaspi y Cozumel. Chicos, díganme quién está conectado. Facebook no me deja ver quién está, pero ya tenemos siete personas conectadas. Una multitud. Una multitud para nosotros. te rías, Carlos? Se me cae el cubrebocas. El bebebocas. Ok, saludos al buen Ixva, que nos sirve siempre unas ricas bebidas y que ya van dos veces que le decimos ahorita que... Que nos aguante tantito porque estábamos organizando todo hoy. Hoy, hoy trajimos un tripié para poder estar aquí, este, en lugar de hechos bola, estarlos viendo aquí todos lindos. Y saludos a Carlos porque ahí está, pendiente de lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues maestro, ¿qué le parece si en lo que llegue el invitado nos damos a la primera canción del Me día? Me parece excelente. ¿Sí? Vamos a poner, ¿qué vamos a poner hoy? Miren, nuestra primera canción va a estar a cargo de alguien que se llama Isaac Delgado. Nosotros lo conocimos uy, hace algunos años, eh, conocimos algo del material de él, nos gusta bastante y esto que les vamos a poner es un poquito más reciente. Eh, es un pensamiento bueno, a, a, aun a pesar de todo esto malo que estamos viviendo, En los últimos días hemos sabido otras, otra vez de varias personas que, que han dejado este mundo debido a esta pandemia. esta pandemia. Entonces, de repente los los escenarios se tornan grises, pero tenemos que salir adelante. Eh, no podemos dejarnos vencer, la verdad. Entonces, esta canción dice que la vida es buena. Tenemos que entender que la vida es buena, que sería aburrida si todo fuera rosita creo yo, así que ¿est ¿estamos listos, Carlos? Sí, para nuestra primera canción, pues chicos, escúchenla, y ahorita mandamos saluditos, a ver quién anda por ahí ¿sale? Gracias, Gracias. Carlos, vámonos Va para la, la construcción. Trabaja en edificios hermosos, en medio de dos barrios tubos. Lo que siempre soñó y nunca se le dio, la vida tiene cuentos chistos. La, la, la, la, la, la, Compraba cada día la loto Y si iba a trabajar en su moto Lo que nunca pekó Y un día la pegó Ganándose el billete mayor Y voy a hacer con tanta plata Le digo a su mejor amigo Y el tipo no engaño ventana con la venta de su propia casa su propia casa. le tocó tirarse para escaparse de la amenaza y en la banca rota volvió a sus andanzas y olvida las penas poquito a poco detrás de las barras porque estoy beiendo es una ventanas sa panad oyeira de cal Pa' Dios dio. Por eso Porque nadie te lo vio Moliendo café con mucho trabajo Y así es como Porque es Que la vida escuela. Repite el coro que vendo con vento chicos! Ya tenemos invitado para los que están ahí en Facebook Live. Aquí Hola, está Francisco están? de nuevo. Gracias por tenerme aquí de regreso hoy. ¿Qué ah, tal? ¿Cómo están todos? Claro, todos bien hasta ahorita, parece. Chicos, voy a aguantar lo más que pueda con el cubrebocas, pero si no me entiendo o no, algo, díganme, por favor, háganmelo saber, ¿sabe? Oigan, pues así ya sin más preámbulos. Francisco, aparte de que qué bueno que ya estás aquí, queremos saber qué pasó con el Parking Day. ¿Hubo no hubo...? ¿Qué hicieron? Sí hubo dos, dos este, intervenciones. Ajá. De, desafortunadamente ese día llovió en la tarde, ¿no? Entonces se, sí, se subió ¿sierta? una gran parte. Pero estuvo padrísimo porque el primero que me llegó lo hicieron de Casa Aramara, que es este... casa de parteras o algo así. De hecho, me mandaron las imágenes. No sé sí, si te padrísimo. Algunas, Sí, padrísimo. ¿no? Sí, sí me las mandaste. Y en... en... En la calle Cruz Verde, ahí en la capilla de Jesús Ajá. supongo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, se veía padrísimo, ¿no? Este solo que no alcanzamos a llegar a tomar las fotos porque pues tenían ocupados los de mis amigos de producción, este otra cosa. Y uh -huh. luego ya se soltó la lluvia y pues, no creemos que sí eran ahí. Pero se veía que estaban haciendo pues toda una actividad Sí, todo el trabajo de como ¿no? labores de parto, ¿no? Ajá, y pues se veía padrísimo el cómo, cómo habían instalado. ¡Ay, qué padre! Y, y ahora sí que llevaron el, el, el ejemplo de cómo intervenirlo, ¿no? Y Ajá. hacer ahí el barrio. Chicos, Lo lástima eso, que ustedes no alcancen a ver las fotos. <risas> sí, la subimos sí. o si no hay en Parking Day Genele, vamos a subir Las lo que se alcanzó a tomar, ¿no? ¿Y el otro? Y el otro fue en el café San Malo, que está en la calle de Simón Bolívar, en la colonia Lafayette. Mm. Okay. Este fueron por ahí de, de los primeros actores que logré contactar actores sociales uh -huh. este, que me contestaron, de hecho estuvo padre porque igual voy seguido y medio me ubican por el perro ¿no? Ah, Bartolo. Ay, por Bartolo ¿No? pero pues no quise decirles yo directamente sino que les pedí que les escribieran a través del Instagram uh -huh. la invitación y pues ver quién contestaba por sus propias ganas ¿no? que uh -huh. no por algo impuesto, que sintieran así como que ay, ya viene otra vez ¿no? <risa> ay, y, el del perro. y desde un principio contestaron Entonces pues, ya los fui a visitar, les di una idea. Este era María Fernanda y su pareja, no me acuerdo cómo se llama su uh -huh. novia, su esposo. Uh -huh. Este, pero pues así como que les veíamos qué, qué tipo de uso darle, ¿no? Este, esa es un café que afuera tiene una galeana gigante. Uh -huh. Entonces ahorita está tirando flores. ¿no? Ay, qué padre. Narancas, y pues yo les dije así como que ah, pues si piensan algo, tal vez puede ser algo relacionado con estar viendo las galeanas o a ver cómo amanezca no barra, no, no sé. Todo era un volado porque si amanecía si en la noche llovía y amanecía ahí, algún día me tocó ver que después de llover se sí hacía ahí una un charquito. Entonces dije, ojalá no esté lleno. Este, y últimamente sí pusieron ahí una mesa, este, unas sillas Mm, alcanzamos a tomar unas fotos, no sé qué tanto haya interactuado la gente, pero con que se hayan logrado, creo que ya fue haber hecho algo, ¿no? Además de pues, la intervención aquí que... Fíjate que, que pasa ustedes. algo bien chistoso, o sea, Parking Day es en, en las tardes o en los días de octubre, cuando. de septiembre a octubre cuando llueve, ¿no? Siempre, siempre. Igual, yo digo, igual que, que el pan de muerto es en, en el peor tiempo de la naranja, o sea, siempre ah, las cosas son como oye, contrarias. difícil de conseguir la naranja. No, oh, sí. <risa> Ay, no difícil delicia. el que le salga jugo también okay. es una cosa tremenda. Se para la cocina. No, sí. Yo quisiera regresar a, a, a la génesis de esto porque a lo mejor algunos de los que nos pueden estar escuchando eh, no saben qué es Parking Day, ¿no? O sea, okay. que no escucharon la semana anterior. Sí. Entonces sería interesante que nos recordaras que es el Parking Day. Sí, eh, es un evento internacional que pasa siempre el tercer viernes de septiembre de cada año, entonces eh, la fecha o el, el día como tal cambia, ¿no? 18, 19, 20 siempre cambia, pero eh, como dice Mercedes, siempre cae en, en épocas lluviosas, y el objetivo es, eh, es algo fugaz, ¿no? eh, intervenir un espacio de estacionamiento por el cual pagues la tarifa, ya sea con un parquímetro si es que fuera de monedas, o con una tarifa como los de ahorita Parquímetros Virtuales, uh -huh. con el cual estés pagando por el uso del derecho, pero en vez de estacionar un carro, pues ahí ya sea donde le metes creatividad y haces la intervención, ¿no? Y dentro de los principios es que no tengas que comprar cosas, no es de sembrar, plantar árboles, porque no no puedes modificar el espacio, ni, ni dejar nada permanente, ¿no? O sea, es sacar cosas... Este, sacar sillas, una macetita o algo y darle algún otro tipo de uso desde sentarte, una jarrita con agua o ya ahora sí que algo más este creativo pues ver algo o el cómo interactuar con el espacio, ¿no? Oye, también tiene que ver. Digo, la así. gente va a decir que, que pregunta, pero es que realmente no lo sé. ¿Cuánto cuesta pagar un estacionamiento? Yo no he utilizado ahora la aplicación, aplicación? del teléfono, no tengo idea. Eh, es una tarifa progresiva, lo cual... Es parte de la naturaleza la cual es, es buena, ¿no? Así como que el, el espacio donde no pagas por un derecho de uso, o sea, la calle donde no hay ningún tipo de, de reglamentación de cómo puedas dejar un carro o cuánto tiempo, uh -huh. se vuelve de carros abandonados o el tercer Ajá, carro problema, o el, el abuso, ¿no? ¿no? El, el vecino que tiene tres carcanchas porque Ay, pues, no me lo las está arreglando, y, pero pues toma ahí toda la cuadra, ¿no? Y luego pues ya se van haciendo ahí cotas de, de que ah, pues como ya tengo tomado ahí y ya pongo otro y ya me hice mi, mi, mi, mi, casita. mi casita mi calle cerrada ¿no? una apropiación Exacto. Sí. entonces parte de eso es el, el que en cuanto le pones un costo pues ya mínimo no la pueden dejar ahí se quitan los, los que dejan hacerse viejos ahí ¿no? Sí, sí. Uh -huh. y ya se vuelve algo más rotativo eh, y lo que me preguntaba es ¿de cuánto cuesta? la primera hora cuesta 8 pesos la segunda 9 la tercera 10, o sea también va escalando, va incrementándose uh -huh. para que pues, también así como que genere rotación, ¿no? Ajá, sí, sí. Y pues es, digo, tal vez va en contra de lo que muchos por naturaleza pensaríamos de pues es que si tengo mi casa y tengo mi espacio, o sea Pues si tienes tu casa y le hiciste espacio para cocheras adentro, sí, pues es todas tuyas. Sí, pero afuera ¿no? no. La calle, pues si alcanza a caber, bueno, pero pues, al ritmo que crece la ciudad y tantos carros, pues ahora sí que se... o el, también el puro hecho de gente que se pasa, ¿no? Sí. La propicia que dices, pues es que donde hay una oportunidad, gente la va a tomar. ¿no? Oye, es que es, es loco, nosotros criticamos y eso sí lo criticamos bastante... En que hay, hay familias, por ejemplo, donde cada, eh, cada persona, cada individuo de la familia tiene un vehículo. Sí. Pero, o sea, a veces dices, bueno, es, es la herramienta de trabajo, ¿no? Es lo que lo utilizan. Pero estamos hablando de que a veces la mamá, por ejemplo, trae una camioneta tremendamente grande y a donde quiera que viaja siempre vaya sola. Claro. O sea, no, no tenemos la cultura de tener carros pequeños para que todo esto se vuelva más fácil, ¿no? Sí. Sino que al contrario... Gracias, Ixba. Al contrario, sino es es como... Eh, le tengo que presumir o tengo que demostrar que tengo mucho poder adquisitivo y entonces tengo carros, pero tengo carros grandes y no me interesa si al otro le estorbo, si, si no le estorbo, si tengo que pagar o no, pero yo me apropio de la calle, me adueño de la calle y de repente se vuelve una molestia. Nosotros tenemos varios casos donde... Eh, cada familia tiene hasta tres vehículos, pero no en uso. Okay. Ya aparcados, ya olvidados, ya llenos de animalitos sí, abajo. Sí, sí, sí. el dices... que van a arreglar, ¿no? Es Ajá, y, y pasan cinco años sí. y, y todavía te dicen, es que ya lo voy a arreglar. Sí. Dices, bueno, ¿no? Está... Mientras él no pierda la fe, dices, bueno, ¿no? Pues claro. Claro pero no, la verdad es que es, es muy un tremendo espacio, público. Es, es problema de espacio, es problema de identidad ¿no? Sí. o sea, el, lo que dices, el carro más grande y todo eso pues fue lo que se permitió desde, no sé, el petróleo barato y, y que fuera puedes tener camionetas ¿Se podía grandes pagar eso? y carros grandes y la cultura americana y todo ese rollo de, de que el, el carro hasta cierto punto también es El, el bien o el producto que, que incorpora todas las industrias del mundo, ¿no? O sea, es al metal, a la industria, a la manufactura, a la piel, a lo que le puedan meter, ¿no? Y es aspiracional. Y cada año te pueden vender uno más. Y el que trae mi vecino, estoy compitiendo con él, ¿no? Y de que ya ahora todos lo necesitan, pero verdaderamente no necesitan ir todos. Este, al mismo o sea, nunca van a ir todos al mismo tiempo. No. Y hasta cierto punto. Eh, me acuerdo que la vez pasada mencionaste el, el incremento y la tendencia Y que sigue también la onda del consumismo ¿No? Pero me acordaba y no lo alcancé A comentar ahorita, está interesante Sí, que hay, hay dos Dos tendencias marcadas Muy grandes eh, Principalmente, ¿no? O sea Primera, que China Que todo el... O muchísimos años Muchísimos años fue una cultura de bicicleta ¿No? Uh -huh. Y miles de chinos y en bicicleta y todos y eso Pero ahora ya hay una tendencia muchísimo más volcada al carro, ¿no? O sea, ahora sí como que la como Estados Unidos con Henry Ford de que el obrero pudo tener y ya se ha vuelto... El, todas las marcas, si me dolió, todas así apuntan al mercado chino y a ver a cuánto les vendemos, ¿no? Y ya se ha vuelto pues, parte del problema. ¿no? Es como que ya no es bicicleta, ya es ese mismo mercado pudiente y que son millones, ¿no? Entonces, chin, ese es punto malo al, al mundo. Pero otra tendencia que igual y no, tal vez no la va a contrarrestar Pero también salía así como que parte de generaciones nuevas Y toda esta onda así como que, no sé, millennials y los que siguen y todo ese rollo El el que ha ido bajando una tendencia a esa aspiración también de tener un carro, ¿no? O sea, así como que, y no solo la gente que, ah, sí, bicicleta O, o sea, no tanto por eso, sino en general toda esa tendencia de no amarrarte algo, ¿no? Así como que ya no tal vez ya no quieren comprar una casa, no quieren casar, no no tienen esa primer necesidad de un carro, ¿no? Y así como que, pues, medio va, va son dos tendencias que también todas las, las industrias, pues, seguro las están viendo, están viendo como contrario. Sí, claro, ya, ¿no? ¿cómo cambiarles el chip? Pero, sí. Pero está interesante esa, ¿no? Así como que prefieren andar tal vez en usando aplicaciones y usando medios alternos pues claro. y llamando carros y que y algo los los que años. tener el carro porque ya no hay donde tenerlo ¿no? Ah. o porque para, para, ¿Mantenerlo para estacionarlo también ya, no sé, pensión ¿no? o algo así, quien se ve forzado a tener que pagar algún tipo de, de pago mensual por guardarlo sí. Sí. oigan, perdón que me quité el cubrebocas pero es que estaba respirando cigarro aquí adentro entonces era como complicado ya no podía hablar Pero, a ver, maestro, creo que usted quiere decir algo. Yo voy sí. a ver los saludos, ah, a ver quién es. Ahorita que estaba hablando Francisco respecto de, de la bicicleta y, y los aspectos aspiracionales. En La ciudad de Guadalajara, antes era considerado un pueblo bicicletero, ¿no? Y ahorita que nos consideran pueblos bicicletos, una lo tomamos como una actitud despectiva. Sí. Pero. Si nos acercamos más al micrófono, pero, por favor? pero Guadalajara siempre fue eh, considerado. Eh, primero sí tenía que ver con el estatus, porque yo recuerdo. Que por decirlo, Luis Pérez Verdía, que fue de los primeros iniciadores de los paseos ciclistas, eh, me estoy acordando de, de Isca Farías, de Juan Farías, de todos los miembros del Centro Bohemio aquí de Guadalajara, que son como los precursores de, de la cultura aquí en, en Guadalajara, de, en el principio del ciclo, en, mil, en el 1912 más o menos, que sí. se creó el Centro Bohemio. Y ellos eh, hacían paseos en bicicleta. Órale. Eso suena el antecedente, pero también es ese, esos pasos de ellos en bicicleta, porque ellos eran los del centro bohemio, eran las personas que tenían eh, posibilidades económicas, eran la clase media de la ciudad. Entonces no cualquier persona tenía una bicicleta, porque esas bicicletas las traían de eh, Europa. Entonces las, las familias acomodadas aquí en Guadalajara viajaban a Inglaterra o a Francia y ellos de ahí se trajeron Argentina. sí desde que ya ves hasta el, el, si hablamos del fútbol se traen toda, toda la idea del fútbol de la Chivas, el Atlas y ese rollo, uh -huh. y ellos este la, la bicicleta pues significaba un estatus, ¿no? Uh -huh. y, y, y, y, cuando decían que era un pueblo bicicletero, decían, pues sí había barra porque no cualquiera tenía bicicletas, ¿no? Claro. Incluso en el país. Y se me hace muy interesante que o sea la bicicleta como un medio alternativo funciona y a últimos años, unos 10, 15 años para acá, ha estado como revitalizándose el, el, el uso de la bicicleta en Guadalajara. A, a raíz de los paseos nocturnos, fíjate sí, que sí, tuvo sí, una, claro, un impacto la, la, ahora la ya crítica, vemos las, ¿no? las, las, las, las ciclovías, mm. que gente, gente que ama el, el automóvil este, ha visto cosas tan graciosas, Ay, que se tiran sobre donde se están construyendo las, las ciclovías, <risa> sí, sí, sí, para sí, que sí. no las sigan construyendo cuando no se dan cuenta que es una cuestión de que todos tienen el derecho a circular, ¿no? defendiendo su, su derecho de su espacio encarpetado Oye, ¿no? pero es, es que fíjate realmente es bueno, la, y la siguiente que canción lo voy a explicar un poco, pero realmente es, o sea, como lo platicamos la semana pasada, o sea, nosotros ten, no tenemos nada en contra de los carros, o sea, uh -huh. nosotros tenemos una camioneta sí. que se utiliza en familia, que de hecho ya estamos viendo la posibilidad en cuanto todo esto mejore, de cambiarlo por algún carro más pequeño, porque sí. ya no necesitas tanto, ¿no? Sí. Pero a, a lo que sí vamos nosotros es al... ¿Por qué te adueñas? ¿Por qué te quitas tú? Porque de hecho te lo quitas tú solito. Sí. Te quitas un árbol porque quieres quitar ese pedazo de calle porque necesitas estacionar un auto. Para tener una rampita más, ¿no? Así Exacto. De, eh. No de, quieres de... que hagan un camino especial y protegido para las bicicletas. ¿Por qué? Porque yo sí lo razono, porque inconscientemente crees que tener una bicicleta es como de pobres ay ah, es que este pobre no le alcanzó para el carro, nomás le alcanzó para la bicicleta. Y luego peor de todo, ¿no? Que si la bici no es tuya y es rentada de las del ayuntamiento, dicen, de este pobrecito, ¿no? Pero a veces no saben cuánto cuesta una bicicleta. Sí. O sea, hay gente que no tiene ni idea del valor de una bicicleta que te puede costar a lo mejor hasta más que un carro. Claro, claro. Entonces, es donde vienen estos choques que a mí me parecen tremendos porque no tendría nada que ver con si tienes o no tienes recurso económico, tendría que ver con cómo, er, cómo te identificas tú con tu entorno y cuánto lo quieres proteger, pero uh -huh. parece que ya no tenemos esa parte de protección pues, o de identidad. Ajá, o sea, pues es que van siendo muchas burbujas, ¿no? O sea... Yo también manejo, ¿no? O sea, sí como que no. Sí, no. sí, sí. Yo me, pienso me que... Me muevo en bici recreativamente mundo, ¿no? o cuando me queda de ruta, pues igual y lo hago. Este Una que, moto, que... cómprate una moto. No. <risa> Imagínate. <risa> eh, pero sí, se vuelve... Y que también es parte de lo que pues, tal vez se critica y tal vez haya razón, ¿no? Pero el que exista ya esa cierta infraestructura y, y también la posibilidad de bicis rentadas y eso, pues sí... A, Se Hemos ha avanzado mucho este el que se usa ¿no? O sea, así como que el parte del problema te subes al carro y pues vas empoderado, ¿no? Y entre más grande el carro, más, ¿no? Sí. Y entre más tiempo dejes sin tú haberte subido en una bicicleta, aunque sea en la vía para ir pedaleando y viendo que se siente, y que en una de esas algún carro así como que Sientas esa mirada ah, así de... ¡Que se te ay, acerca! Este, este me, no, o sea, a la hora de cruzar o algo así como que... El, a la primera de que sientas el mínimo peligro o riesgo así de... ¡Uy! Ese adrenalinazo de... <risa> es, no sentí que ese carro no se iba a parar o no me había visto. Sí. O, o hasta... ¡Ay! ¿me, dio, ¿Me vio feo? Pues ya... Me Mejor me bajo. No, pues me empiezas a ver tal vez o ser más consciente, ¿no? Ah, sí. Y parte de la identidad, ¿no? O sea, es, es, subes fíjate todo el día, vas en el tráfico y lo que menos quieres es ceder el paso a nadie. fíjate Menos que alguien que no sea más grande que tú. Exacto. <risa> <risa> y sí, ¿eh? es, es muy correcto eso. Nosotros lo, lo percibimos así, eso que tú acabas de decir, eh, cuando vamos en la moto y alguien nos deja pasar o de repente nos ha tocado que mueven el carro para que nosotros podamos seguir, uh -huh. nosotros nosotros siempre decimos, ¿Ese tiene una bici o tiene una moto? ¿Sabe, sabe cómo cuidarte? Sí, ¿no? o sea, algún día se ha sentido en el lado en el que tú estás, entonces mm -hmm. dice, es, es válido, ¿No? Lo tengo que cuidar, tengo sí, que cuidar sí, y que sí. se pase. Porque hay otros que, bueno, sí, no. pero mira, vamos a dejar la plática ahí, claro, Sí, vamos a, a poner música. música, Carlos, vamos por nuestra segunda, chicos, vamos a dejar la transmisión en, en Facebook Live hasta ahí, continuamos por internet nada más, en la página de Radio Cartón, ahí estamos y los queremos esperar todos los martes, aquí nos escuchamos. Nuestra canción eh, número dos del día se llama Poco de Sangre, Y es del grupo Maldita Vecindad. Fíjense bien, algunas de las frases, palabras que menciona esta canción. Nada más bello, ni más lujoso, tan poderoso como un gran auto nuevo. ¿Cómo te Saliendo sientes ahí. con el carro nuevo? Más ¡Wow! Más, no, wow no? Sí, claro, ¿No? O sea, claro. es Dios y yo. Sí, ah, sí. sí. Y, y si te... O sea, mientras no haya... Otras formas de moverte, pues sí es la forma de, a ver, yo digo hasta qué horas me regreso y ¿Claro? y pues nunca falta quien nada, pues yo también le caigo y ya traes. ¿En qué ¿no? moverte? Y no, y bien, ¿sabes qué? ¿no? Súper válido también, o sea, sí. no es que no se debe de hacer, sí, no, claro no, que no. no. Claro. Qué padre que si estuviste ahorrando, guardando dinero, sí. bueno, es lo mismo, lo, la forma que hayas sido, te, te encharcaste un poquito para poder comprarlo, pero por fin lo lograste, qué padre. Sí. Pero sí hay que ser un poquito más responsables, ¿no? El, los comentarios siempre van por así un, un derecho equitativo a todos, ¿no? Claro. Y en una de esas, pues, la pirámide de cuidar al más chiquito, ¿no? Claro, no pues pisotearlo. Ya, ya, ya. Por eso, okay. todos pueden ir a pasársela bien. Dice acá, José trabaja en una esquina con otros niños limpiando parabrisas. Corre a un carro, corre al otro, jabón y trapo y muy pocas monedas. Y él se siente como un juego que lo divierte. Corriendo entre autos nuevos. ¿Qué pasa? También cuando traes autos así y ves a los niños que andan por ahí, tú quieres más a tu carro y... ¡No! ¡No te subas! ¡No te le acerques! Sí, ¡Me sí, lo sí. vas a rayar! ¡No le eches ese jabón! ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí te saca un lado ahí material. Eh, tu teniendo, peor lado. Sí, Oye, peor. nosotros conocimos una vez a alguien, y me acordé ahorita, no creo que nos esté escuchando, así que podemos comentarlo, uh -huh. que decía... No entiendo por qué la gente tira los chicles en la calle. que no ven que se les pegan a las llantas de los carros y mi carro es nuevo? Sí, y dices, por favor. Mm, bueno. <risa> ok, pues con eso vamos a escuchar, chicos, la segunda canción del día de hoy. Y regresamos a mandar saluditos a todos los que están escuchando. Gracias. Lo miran pasar, limpia para cruza sin mirar, un niño no puede el auto esquivar, solo se oye un grito, golpe y nada más, demasiada sangre en esta ciudad. Estamos de vuelta chicos, estamos pidiéndole a, a alguien que quiere saludar a Francisco eh, que si se puede conectar, pero bueno ahorita vamos a, a ver si, si se conecta o no pero bueno por lo pronto les vamos a hablar un poquito más de lo que es la identidad yo estuve investigando y a, es algo, sale algo muy muy sencillo Eh, yo, yo investigué dice, hay identidad personal cultural, nacional identidad de género esas cuatro, fueron como, como las que encontré así como las de mayor uh -huh. y luego dice eh, es una cualidad de ser idéntico es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Eso fue lo que yo encontré en Google, uh -huh. pero también les pregunté ahí por, por Facebook eh, que cada quien nos dijera qué era para ellos la identidad, ¿no? Lourdes Ábalos nos dijo que es pertenencia, Valeria Ochoa nos dijo es la esencia, lo que te define, Dani Garduño, características o rasgos de una persona o cosa. Gaby Sierra dice, para mí es el perfil que te define como individuo. Eh, que, ay Dios, espérenme, me hicieron voltear. Ah, como individuo o todo lo que logramos hacer que permite que nos reconozcan. Y también nos dijeron que las características que definen o distinguen a alguien o a algo. O sea, en general identidad es algo que hace que te defina alguien maestro. A ver, usted primero. Y ya tenemos aquí a... Me a el micrófono. Bien. ¿Va la sorpresa primero? Sí, yo creo que sí. Para no tenerlos ahí esperando. Lo que pasa es que también estamos haciendo aquí unos eh, experimentos técnicos. Porque queremos evolucionar en la radio. A ver, invitado, ¿está usted por ahí en el radio? Ah, pues todo suyo el micrófono puede saludar al invitado que tenemos aquí en cabina. Ah, pero necesitamos ponerle micrófonos. Ahí está, ahora sí. ¿Puedes saludar, por favor? Hola, invitado. ¿Sabes quién soy? ¿Quién Hola, es? ¿quién es? A ver, ¿de, de Ay, qué no día sabe. es? ¡Ay, a, a, qué, ¿A qué clase vas? Dice clase? el invitado. Uy, uh, yo era su maestra. ¿Qué? Es Mariana. ¡Ah! ¿Qué onda Mariana? Ay, pues es que hace años. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Cómo está? Este, baile que baile esta... Valentina. Valentina. Bien, también, creciendo. Ah, qué padre, qué chido. Oye, qué gusto saludarte. Igual, ya tu segundo programa. Ah, sí, sí, sí, aquí este, fue fue el combo y qué gusto, qué, sí. qué, qué, qué amable. El público ah, qué, lo Sí, algo así. Qué padre, no, pues qué, qué linda. ¿Y qué, ya regresando a, la, a dar clases, o no, de maestra? No, todavía no. Pronto, pronto. Bueno. Lo va a pensar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues le cumplimos el gusto Marianita que te quería saludar. No Qué podía linda. venir a saludarte hasta acá en vivo, pero dijo, ah, yo quiero saludarlo, quiero que me escuche y quiero escucharlo. Así que ahí estás. Reina, estás complacida con esa llamada. Wow, muchas gracias. Qué gusto saludarte, Marianita. Qué linda. Igual. Un abrazo. Saludo. Un Saludos saludarte. a todos. Igual, saludos a todos. Bye, gracias. Saludos, bye. bye. bye. ¿Listo? Bueno, eh, ahorita que me hablas, que pide, me pides que hable de identidad, ahorita okay. yo quiero traer a colación eh, la semana pasada. Bueno, Francisco me ha regalado dos libros que han sido fundamentales para mí, que me han fascinado. Uno de ellos no, bueno, no quiero, quiero mencionarlo, es un libro que yo les recomiendo mucho de, de un neurólogo norteamericano de origen judío, que se llamaba Oliver Sachs. él, él eh, editó un libro que se llama La isla de los ciegos al color, y ahorita no les voy a hablar de eso, porque pues, espero que lo lean, porque no es el tema, pero la cuestión de identidad tiene que ver para mí con, con el segundo libro, el segundo libro que me regaló Francisco, que ya lo estoy leyendo, ya casi lo, lo termino, es de, de un escritor cubano muy reconocido que es Leonardo Padura, <risa> se llama Los rostros de la salsa entonces el, la salsa más allá de un, de, de un movimiento meramente musical es un es un movimiento de identidad de identidad de lo latino o sea la salsa no es un género musical sino que es, es una palabra que engloba una serie de, de, de ritmos musicales que se dieron en un tiempo y en un espacio determinado en la ciudad de nueva york entonces eh, eh, eh, En la ciudad de Nueva York, en el barrio latino, convivían de, desde puertorriqueños, dominicanos, nicaragüenses, cubanos, no sé, todo el, el bagaje cultural de, de, del Caribe con sus ritmos uh -huh. y luego entonces ellos comenzaron a generar un movimiento de music, de musical que, es, que, se comentó, que ahora lo conocemos como la salsa, que estaría padre que hiciéramos una serie de programas respecto a la salsa, uh -huh. Y la, el, el, el común denominador era esa identidad, uh -huh. la identidad del latino sí. para mí, o sea, es una muestra para mí muy significativo de qué es el proceso de la identidad es eso, la salsa es identidad, o sea, la salsa como el, el, el movimiento seminal, el inicial, pues sí, sí, sí, sí el, ah, qué, qué, qué padre que te gustó Beto, porque sí, mientras lo iba leyendo también me iban resonando hay varias varios ejemplos de esto mismo que dices, ¿no? O sea, el cómo tu identidad lo que te define, lo que te caracteriza como persona o en este caso como comunidad, ¿no? Al, al nivel que sea seamos nosotros ciudad o también este tu colonia, ¿no? O tu barrio y lo que haces y, y lo que compartes con ellos, sea bueno o malo, ¿no? O sea, así como que parte de la identidad Y que habla de ti es de si mantienes limpio, si, si tienes ahí este algo afuera, un árbol o algo, si lo riegas, lo cuidas o es un, un barrio muerto, ¿no? Este, y precisamente con eso que hablabas de la salsa, ¿cómo se volvió? Y que habla de ti. No se está repitiendo aquí esto. Ah, okay. este, el, el de que la música se volvió o agarraba una identidad. De lo que pasaba en la calle, ¿no? En sus barrios. Y si les puedo leer algo rapidísimo es de, sí, claro. de, de ese libro. Arrimete el micrófono eh, un poquito dice, más. Dice, pero la calle que llega a la música del 1960 es la de la ciudad moderna, la cual se internaba por primera vez en nuestro universo. De dar forma musical y lírica con un ritmo descarnado y unas letras agresivas que no siempre fueron productos estéticos de la calidad notable. Que marcaba una rebeldía, ¿no? Y era cantarle al barrio, ¿no? A, a cada barrio. Y cantar las historias... Este la música, el, el cómo llegan todos a, a Nueva York y cada uno le suma sus instrumentos, que si el trombón, o que, que fueron haciendo ahí también nuevos tipos de ensambles, ¿no? O bandas, ¿no? Sí. A raíz de, de lo que permitía el estar en Nueva York y, y conectar con gente que, que tenía habilidad o no. Y de que, a ver, tú, tú este entiendes esta. Esta forma de hacer tal tal tipo de música, ¿no? A ver cómo le metemos y también para complacer y llegar al... que fue también donde entró más pues ya las disqueras y eso y, y lo que y lo hicieron para hacer dinero, pero el tirarle a, a gustarle a esas generaciones que pues estaban escuchando música, no sé, más rock y todo ese rollo así más. Fíjate movido, que ¿no? yo yo en, en lo que eh, investigué, bueno, también creo que los tres coincidimos con eso de la música, que la música te da identidad. De hecho, saludos a Tonatuew porque él también me, me lo dijo, él es nuestro sobrino, y él me hizo ese comentario que él se identifica con la música. Entonces, eh, dice que, por ejemplo, al momento de escuchar son sentimientos encontrados, ¿no? A veces eh, le escuchas y estás contento, a veces le escuchas y no tanto. Bueno, yo lo que descubrí es que dentro del mundo de la salsa, los que están más identificados con, con cantar siempre acerca de su país uh -huh. es Colombia y es Cuba. Uh -huh. Los dos, eh, en, en muchas de sus canciones, incluso en los temas de sus canciones, Eh, siempre mencionan a su país o a las ciudades de su país Siempre les están cantando eh, Habana de primera tiene canciones que de hecho dice Me llamo, me llaman Cuba eh, Le cantan, eh, los colombianos le cantan a Cali, a Cali. Se me va ahorita a, todo el, el anhelo, ¿no? Por ajá. de dónde quieren o de dónde vienen Ya cuando, la, de repente te pasa que estás en la, en la clase Y por, por decirlo y pues tú escuchas la canción pero tarareas el coro, ¿no? y lo demás no le pones atención, ya que las escuchas detenidamente te das cuenta que son cantos hacia sus tierras uh -huh. yo preguntaba hoy, estamos platicando ahí en familia, y yo preguntaba que, ¿por qué los cubanos añoraban tanto eh, esa pertenencia a su país? o ¿por qué siempre la estaban expresando? Diego me contestó que es porque nunca pueden salir y que siempre están ahí, y que los que pueden salir quizá no salieron de la manera más sencilla, como dijeras, voy a viajar aquí a Estados Unidos. Ellos no, muchas veces tienen hasta que escapar o pasar por procesos muy largos y creo que esto les hace siempre recordar allá, ¿no? Siempre querer estar allá. Si tú observas los videos de quien, de quienes son los cantantes o grupos más emblemáticos, por ejemplo... De, de Cuba, ellos, sus videos son tan sencillos, uh -huh. que es su misma gente bailando en las calles, sí. ellos, si la pared, la puerta, la silla está despintada, rota, no la arreglan, así la dejan, acomodan todo el escenario y así te lo muestran, okay. los niños salen tan, tal cual, o sea, a mí me encantó esa parte de ponerle atención y descubrirlo como parte de su identidad, ¿no? O sea, ellos te quieren mostrar todo eso, algo auténtico ¿no? exactamente, o sea, siempre hemos dicho, de repente queremos copiar, lo que decías hace rato con los carros ¿no? andas copiando las culturas de otros lados para tener un carrote para puras cosas grandes uh -huh. y, y en este caso yo no creo que por ejemplo Cuba y Colombia ellos quieran que tú te parezcas a ellos no, quieren mostrarte lo que ellos aman de su país, ¿no? Sí. No dudo y lo sé, de hecho hoy un documental que estuve viendo que las 10 canciones mexicanas más conmemorativas o, o más, que te muestran más identidad a tu país. Okay. Bueno, esas canciones le tocan al señor Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México, okay. Eso no nos toca <risa> a nosotros, a pero la verdad es que qué padre cuando logras ese sentimiento, sí. pero como decías, ese, ese sentimiento yo pienso que es también barrer tu calle Cuidar tus plantas, tus árboles, cuidar a tu gente, saludar a tu gente uh -huh. y hacer comunidad, ¿Sí? creo yo, ¿no? Sí, sí, el, el, ese sentido, como bien te pusieron ahí de pertenencia, ¿no? O sea, donde si sí te sientes parte de algo, lo cuidas, uh -huh. y qué es lo que pasa si es tu casa o casa de tus papás, y donde, o sea, lugares donde tal vez uno puede pensar más arraigo y que dice, ah, ahí sí tengo... Muchos recuerdos porque lo viví o porque caminaba, porque saludaba, ¿no? Pero entre más eh, rápido va todo y más temporal se vuelve todo de acá, ah, pues este, rento aquí, brinco acá o, o lo que puede pasar en cualquier comunidad o condominio o algo que no la habita Gente que tenga ahí algún tipo de arraigo, ¿no? Si llegan y pues la basura y todo ese rollo. porque no, que no como se identifica porque no es tuyo, ¿no? ¿no? es que pago renta. Exacto, o sea, así como que por algo no hay como quien quien sí siente algún tipo de apego uh -huh. para cuidarlo. Y si no te cuesta, no lo cuidas. Exacto. Fíjate, volviendo al libro de Padura, del el, el, el, por cierto, el libro se llama Los Rostros de la Salsa. Como, eh, hemos hablado aquí como la cultura se genera desde la gente más humilde y base a las masas, ¿no? uh -huh. entonces Padora nos hace una descripción muy interesante de hablando de la identidad como un género que ahora ya es uh, conocido en el mundial que ya permeó todo el globo terráqueo que es en las músicas de ritmos latinos, la salsa uh -huh. eh, él nos habla de, de, de los que generaron ese movimiento de manera fuerte y lo voy a describir, él dice Benny Morey Un campesino molacho. Sí, sí, sí. O sea, no tenía bien, ¿Te das cuenta? <risa> Ismael Rivera, un albañil. El albañil, sí por, eso, sí. por eso generaron esa identidad. Bienísimo. Porque son personas como ellos. Y, y que se les había así como la cuchara más Exactamente. rápido. Exactamente. ¿no? Ya que de ahí le cae esa banda. Y te Arsenio rato. Rodríguez, un ciego. ¿Eh? que tenían la característica los tres de que no sabían leer música, sí. tenían la música por dentro, por dentro y, y, y el ritmo y tenían el sentimiento y la transmitían. Luego entonces hay un proceso de identidad, identitario, como diría García Canclini, que es una de las personas que se ha metido mucho en rollo de las identidades, eh, la gente se identifica con ellos, Sí. porque dices que… Yo soy como... El él, es, él es un albañil. Podía ser, era aspiracional, ¿no? Así Le hablaba, hablaba a la gente y llenaba, ¿no? Y el, el cómo los, los identifica a esos grandes, los ídolos, ¿no? Así como que los, los grandes, los que empezaron el movimiento y, y pusieron las bases. Y el cómo el movimiento de la salsa se fue moviendo a una estética que fuera ya más del gusto de la gente, ¿no? Y más comercializable y que ya, o sea cambió al punto donde ya no podría haber vuelto a triunfar como esos grandes ídolos así como es un albañil o un porque no no era la forma en que le podían vender a la gente el, el, la sensación del éxito, claro ¿no? Claro que no, el consumo, porque... no, Yo cuando inicia la salsa como tal, o sea, por decirlo, Willy Colón era el malo uh -huh. y luego para bravo yo O sea, porque estaban hablando del barrio, ¿no? Sí. Y tú ves las letras, las primeras letras son, son combativas, son agresivas, que están hablando de un proceso de identidad de lo, de lo latino uh -huh. en un espacio que no les pertenece, que era la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Y, la, y la música es como rasposa, agresiva. Sí. Y ahorita después, pues, lógico, entra a la comercialización y pues ya empieza la, la salsa la melosa, donde ¿no? ya entra el baro, ¿no? Porque ellos inicialmente pues no tenían ni siquiera tenían dinero. Sí, sí, sí, que fue ahí pues pastel de las disqueras ¿no? y representantes y, y que pues hasta seguir con la tradición o generarlo algo de crear ídolos ¿no? y, y que era pues el encontrar y así como que a irlo comercializando al punto de que pues no le llegaran a o bueno llegaran a una fama similar a otros artistas que sí tenían una gran proeza todavía después, aún después de estos grandes ídolos ¿no? Así sí. como que. y fíjate la verdad es que donde quiera hay por ejemplo ya me acordé nosotros ya hicimos un programa de Rigo Tobar, Rigo tuvo la misma sí, eh, sí. el mismo inicio ¿no? Vicente Fernández se supone o te lo pintan que también comenzó así de, de pobrecito que mm. todos sabemos que no fue exactamente así pero bueno varios artistas Te muestran como esa parte, ¿no? Que, que siempre vienes de menos a más sí. y que identifi te identificas con tu pueblo. Por ejemplo, Vicente Fernández te vende muchísimo eso. O sea, que él se identifica con lo mexicano, sus trajes de charro, los caballos, XX, ¿no? Sí, el, el haber tenido una sensibilidad para poder transmitir lo que veían, ¿no? Y, y que, que apelara, ¿no? Y que, que se sí. volviera algo... Oigan, pues yo pienso... Yo quiero que escuchemos una canción más. Ya vamos a, a regresar para la última parte del programa... Eh, esta canción no tiene nada que ver con identidad pero se la vamos a dedicar al COVID porque la canción se llama La Cosa Mala y la canta alguien que se llama El Niño y la Verdad, mandamos saludos hasta Puerto Vallarta Angelito nos, Angelito. Estás, escuch nos estás escuchando allá y tu mami también y yo sé que esta canción te va a encantar bailarla sé que es una de las que te gustan eh, no sé por qué Francisco se rió cuando dije ni Angelito ni malo ah, <risa> El, eh, el niño, así se llama, el niño y la verdad, y pues vamos a escuchar la cosa mala y dedicada al COVID-19. Tú ten cuidado, no te ve. Eso que anda por ahí. La cosa mala. El otro día en la colonia se estresó. No pude ver yo la situación. Parece que a alguien se le imponó, tremendo dios que se formó, la gritería que molestaba, hasta la que banco salió, al parecer a la mujer, le di una cosa mala, le di una cosa mala, le di una cosa mala, le di una cosa mala, un vendedor con su carretilla, que el otro día al barrio llegó, y salió pelo a comprarlo, bebecán para la que comenzó al ver los de aquellas cosas sin penecer el de hipertensión a la presión se le disparó a hacerlo le, pues sí, le dio una cosa mala le di una cosa mala le dio una cosa mala le di una cosa mala mi prima que aquí estaba en un parque yo estaba mala la conexión pero su baipón le Tadu, es el último que salió De una muchacha que lo intentaba Con una copia que se compró al que nadie le contestaba Le dijo, no te oigo nada Leí una cosa mala Me dio una cosa mala Oigan, estamos platicando aquí tras bambalinas de, de lo padre que, que sería poder eh, tener cosas que, que tuvimos cuando éramos más pequeños eh, para que los chicos supieran, digamos de, de chicos estamos hablando que menores de 25 años quizá, Y supieran todo lo que había antes, ¿por qué te sentías tú tan dueño de tu espacio, tan dueño de la ciudad? Por ejemplo, me, se me viene a la mente ahorita eso del, del pleito entre pandillas, ¿no? Porque cada uno sentía que le pertenecía y no podías pasar esa raya porque eras de la colonia fulanita de tal. No sé si existen esas cosas aún, pero mejor bailar peleando, ¿no? digo al revés, pelear bailando <risa> me sonó muy agresivo los, los, los dos son bailes, ¿no? <risa> sí, o sea, es, es mucho mejor, ¿no? Eh, o como lo que hacen en el Ay, ¿cómo se llama lo que hace Diego? Ay, en el freestyle, el freestyle. Sí, Que sí, oigan, sí. que es muy probable, estamos viendo a ver si nos confirman que vienen Ajá. para la siguiente semana, entonces, a ver, si se puede aquí van a, nos vamos a tener de invitados vamos a tener batallas en vivo Ajá. o sea, esa es una forma, yo, creo yo de sentir pertenencia, ¿no? Sí, en, en, en cada cosa que lo puedas expresar, uh -huh. ¿no? a final de cuentas que es el, en lo que expresas tu identidad, el sentido que le das al espacio, ya sea porque por tradición hacen algo ahí, no sé, por ejemplo, este barrios que agarran su propia identidad, ¿no? Y tienen sus fiestas y, y cierran calles y ponen el papel sí. picado y todo ese rollo, ese tipo de de cohesión o el tener súper arreglado, ¿no? O sea, así como que no tiene que ser este la zona más, más, este, más pudiente para que esté arreglado y puedan tener una un camellón arbolado. Se ve luego, luego. camino, la carretera al salto pasas por la Alameda y se ve luego, luego un tramo de que si tiene árboles y. y de estas Eh, se iba así, así, y pues queda claro que es la gente misma que los puso y le estuvo echando su baldecito de agua. Sí. Porque era la, lo que compartían, ¿no? Fíjate que ahorita me acordé que nosotros tu tenemos un, un alumno. Bueno, actualmente ya no es nuestro alumno porque no sé por qué sucede tanto en la academia que llegan, se enamoran, se casan y los perdemos. <risa> no, no es cierto, no lo perdimos. Saludos a Martín si ella si nos escucha. Es un síndrome. De... <risa> <risa> no sé. Eh, pero fíjate, con él sucedió algo muy chistoso, no sé cuánto tiempo tendría Martín bailando con nosotros. Y un día llegó y luego me dice, eh, maestra necesito que vea lo que traigo en la espalda. Y yo, ¿qué traes en la espalda? Es que me acabo de tatuar. Y yo, ¿y qué te tatuaste? Y ya me dice, pues es que levante la playera en esto que vea. Y se tatuó una rana. O sea, Identidad. no, no se tatuó el logotipo de la academia, pero era una rana. Sí, sí. Entonces, sí, para vamos. mí fue sorprendente porque le digo, Martín, sí, es una rana. Por supuesto, me dijo, es que yo soy un anfibio. Y para mí era elemental traerlo pegado en el cuerpo, así, pintado en el cuerpo para que todo el mundo lo sepa. Entonces. Pues bueno, eso la verdad, no queremos que todo se tatúe en una rana, obviamente, <risa> pero la verdad fue un detalle súper lindo, ¿no? Y sí, qué chido. Sabes que, que perteneces, nosotros siempre intentamos eh, hacer un ambiente donde todos quieran pertenecer, ¿no? Donde todos quieran estar. Sí. Sí. Y, y nosotros decimos en la academia, todos tenemos un pedacito de corazón verde. Es como esa parte de, también te pertenece, o sea, no somos Beto y yo, somos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Es con, con quienes. Te identificas porque encuentres ahí lo mismo o porque aprendas a querer lo mismo, buscar lo mismo y encontrar mismas formas de pasarla bien, ¿no? Y, y sí, es, es un claro ejemplo, ¿no? De una identidad este grupal, ¿no? Así como que es ese, es esa pandilla, ¿no? Así como Ajá, que vamos sí. y peleamos, pero en la pista. Ah, claro, <risa> para bravos nosotros. Sí. Oigan, pues ya, ya nos tenemos que despedir, chicos. Eh, perdón ahí nuevamente por haber empezado tarde, pero es que la lluvia estaba tremenda y en lo que nos conectábamos y, y todo eso, pero bueno, vamos haciendo cosas mejores cada día eh, saludos a Ali, a Ale a Citlali, a Leti a ay, no sé quién, a Iván eh, a José Antonio, a todos los que nos estuvieron escuchando, saludos. muchísimas gracias mañana es la retransmisión a las 6 de la tarde, ¿verdad Carlos? 6 de la tarde, oh, Sí, creo que sí. Ajá, por ahí igual les pongo en la página, pero sí, me parece que es a las seis. Eh, después de eso ya queda el podcast y ya les vamos a poner los dos que tuvimos con Francisco, los dos programas. Una foto para que conozcan a Francisco, aunque sea con cubrebocas, pero eh, para que sepan. Y pues Francisco, no sé si alguien se quiere comunicar contigo debido al Parking Day del siguiente año. Ah, en el Instagram de Parking Day GDL, ahí pues todo el año... Este, Estamos contestando. Sí, sí, sí. Si no, por ahí también buscaremos cómo replicar otras redes que voy a hacer para, como estos proyectos. Porque Parking Day, pues para que sea puro Parking Day, pero sí. mientras ahí podemos Y llegar, nos pasas así. luego esas fotos para publicarlas, sí, sí, para claro. quien no le haya quedado como tan claro lo que es un Parking Day, sí. eh, que vea ya en las fotos y a lo mejor de ahí salen nuevos prospectos para el 21, ¿no? Claro, ¿no? Pues estaría genial irlo tropicalizando y hasta que no tuviera que ser solo en septiembre, porque siempre llueve, ¿no? Vamos Ay, buscando sí. otra, otra, otra época y o que se Cuando vuelva Cuando no llueve constante. nos quejamos del sol, pero bueno. Sí, pero no, sí sí, sí. Sí, pues ahora sí que se puede trabajar todo el año para asegurar ya tenerlo hecho, ¿no? Pues muchísimas bueno, gracias que veniste no, doble, a y después máster. nos buscamos otro tema para que regreses sí, ¿te sí, parece? Gracias. ¿sale? Gracias Saludos. al señor Sergio Fong que hace todo esto posible eh, Gracias, gracias a, a todos los que estamos aquí involucrados Maestro, ¿gusto de decir algo? Muchas gracias <risa> Muchas gracias, gracias a todos chicos, si les toca la lluvia en la ciudad, quédense resguardados por ahí, nunca bajo un árbol, por favor. Con esta canción que nos vamos a despedir, es una canción que por mucho tiempo identificó a la academia porque la utilizamos en varios eventos, no sé si a Francisco le haya tocado bailarla alguna vez, pero es una canción que no hablan no habla ni de ranas ni de nada. Pero tiene un ritmo tremendamente pegajoso, eh, habla sobre la pantera rosa. Tiene que ver con la psicodelia. Ajá, la, la pantera rosa es probablemente una caricatura que vimos muchos cuando éramos pequeños. Sí. Eh, Te iba a decir, yo soy más pequeña que tú, pero no, tú eres más pequeño que yo. También, pues, me, me ponía triste cuando se acababa y yo quería ser ese niño que manejaba. ¿no? Ah, Todos queríamos ser ese niño okay, que manejaba. Ok, entonces, claro. pues esta canción habla sobre la Pantera Rosa, es uno de los grupos favoritos míos. Eh, la velocidad es rapidita, así que chicos, suelten todo lo que tengan por ahí agarrado, hagan su espacio Eh, busquen la identidad con esta canción y con el baile, es la mejor manera en que vamos a poder mantenernos jóvenes toda la vida, gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana, el próximo martes, bonita semana gracias Carlos